Vamos a darnos el gustazo de saludar a Norita Cortiñas. Nora, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Bien, acá estoy. Bueno va muy bien no hace ni falta presentar de eh, eh, quien decir de quién se trata es cofundadora de las madres de plaza de mayo después de madres de plaza de mayo línea fundadora Norita cortiñas y, y te llamamos con la excusa vamos a decir así de que sí. vas a andar por españa y quizá presentando el libro de nuestro guía de alguna manera que sí, es Juan carlos cómo no, de Juan Carlos martínez con mucho gusto este ojalá que Bueno, que podamos hacer un, una buena presentación y este y, y bueno los escritos de él siempre fueron muy inteligentes muy sensatos la escritura ha sido siempre bien ubicada lo ¿no? es cierto así que ahora este sería regio que se pudiera realizar esa presentación desde españa eh estamos hablando de la abuela de hierro ese la es la abuela ¿no? de hierro sí uh -huh. ex excelente libro claro que además este es bueno que tenga su este difusión porque fueron eh, de días trágicos de la argentina bueno aún seguimos con los días trágicos, porque también imagínate que hace unos días falleció chicha mariae. Después de 42 años que este jueces y policías y militares, todos saben a dónde fue a parar la nieta de Chicha, sin embargo, este ocultamiento hizo que ella muriera sin haber podido acariciar a su dieta Esas infamias que sigue la dictadura, que sigue el terrorismo Estado en lo que hace el ocultamiento del horror, ¿no es cierto?, Sí, y, y decíamos hace un ratito nomás, esa situación de chicha, bueno, que nos causó dolor a todos, eh, eh, se da en un contexto en el que, por ejemplo, Echecolás le está pidiendo al gobierno bonaerense sí, volver, volver a ser... A ser policía claro. para seguir matando, para seguir torturando, es terrible, ¿no? Hemos retrocedido años y tienen la oportunidad hasta de hablar así tranquilamente, que ofenden a la, a la humanidad.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 no saben gobernar en lo económico, en lo civil, en lo en lo político. Este no se hace política la Argentina. Y ahora y coincidimos por supuesto en ese panorama y la sabemos también alguien que que tiene la esperanza ahí arriba, porque si no tampoco se puede andar No, no, desde ¿qué cuál cómo es cree que, que es la salida todo a esto? No terminan esta vida, lo que no sabe este gobierno, que todo termina, ¿no es cierto? Y ahora están abusando de poder y están destrozando todo lo que se hizo durante muchos años de un pueblo que tiene su empeño, que tiene su orgullo orgullo de ser argentino. Todos los avances que hemos tenido día por día los van destruyendo. Eh, ¿Interpreta que esta cuestión eh, también hay como un desprestigio eh, manejado por el gobierno respecto de los organismos de derechos humanos? ¿Cómo? No entiendo. Digo, si el gobierno está intentando desprestigiar a los organismos de derechos sí, humanos. desde luego, desde luego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 asallamiento es eh, justamente de los derechos del pueblo. Muy bien, ahorita le agradecemos estos minutos, sabemos que tiene otras ocupaciones y sí, le mandamos un, no? un gran abrazo desde la Pampa. Bueno, gracias por el llamado de ustedes y un gran abrazo. Bien, hasta luego le decimos a Nora Morales de Cortiñas, honorita Cortiñas, eh, un encanto, una de las referentes eh, más importantes del área del, de los derechos humanos, de los organismos, que ha, ha sabido estar siempre donde tenía que estar y que acaba de hacer declaraciones contundentes. Estamos en un desgobierno y no hay Estado de Derecho, dijo honorita Cortiñas acá en Radio Kermés.